En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmaría Alonso. El programa que madruga contigo. Son las nueve punto de la mañana, damos la bienvenida a los que se incorporan a esta hora al programa La Glorieta de hoy lunes 24 de abril. Después de dos lunes festivos, este puede que cueste un poco arrancar, pero tenemos buenas noticias. No vamos a sufrir el bochorno de ayer, gracias al viento de componente marítima, hoy no alcanzaremos temperaturas tan elevadas como las de ayer domingo tendremos una máxima en torno a los 26 grados. Mañana sí, el poniente nos dejará temperaturas próximas a los 30 grados y el resto de la semana, salvo el sábado, máximas de 26 grados. Ahora, la estación meteorológica de Telch indica que tenemos 20,5 grados de temperatura. Esta casa, Teleelch, de ha demostrado que sabe fomentar el trabajo en equipo y no solo con iniciativas como la Carrera 7K de ayer domingo, sino por todas las retransmisiones, programas y eventos que desde hace décadas estamos ofreciendo. Con talento e imaginación, la de todos los profesionales de esta casa, los de antes y los de ahora, que han hecho posible esta aventura que comenzó en 1987 para captar la imagen de la ciudad y que se ha convertido ya en la voz y en el rostro de este municipio. Estamos muy contentos porque la Carrera 7K Grupo Paredes Automoción de Teleelch, ...se celebró ayer domingo con un éxito de participación. 600 corredores de 70 empresas y de forma individual tomaron parte en esta primera edición... ...que tuvo como objetivo conectar los valores del deporte con el trabajo en equipo de las empresas. Hoy además les contaremos que un incendio en el Parque Empresarial de Torrellano calcinó por completo anoche... ...una nave industrial con gran cantidad de materias primas... ...para los componentes de calzado y maquinaria también había... ...los bomberos de Elche necesitaron refuerzos de otros parques... ...San Vicente, Ibi y Crevillén... ...para poder controlarlo... bien entrada la noche sobre las 12... ...los efectivos al menos se evitaron... ...que las intensas llamas se propagasen... ...a otras naves colindantes... ...porque había un alto riesgo... ...de que el fuego no pudiese controlarse por su gran virulencia. Además ayer por la mañana sobre las 10 y media los bomberos rescataron a un ciclista tras sufrir una caída en una zona de montaña en la pedanía Peña Las Águilas. Un helicóptero del grupo de rescate pudo llegar al lugar del accidente de forma rápida para trasladarlo al parque de San Vicente y desde allí al hospital en ambulancia. La Feria del Libro de la Plaza del Congreso Eucarístico se celebró este pasado fin de semana con gran afluencia de público y con la participación de 120 autores que firmaron sus ejemplares. Hubo presentaciones literarias y descuentos, además de la tradicional rosa, por la venta de los libros. Y en la crónica deportiva, pues el Elche Club de Fútbol va de mal en peor. El equipo de Becas se volvió a encajar una nueva derrota ayer domingo frente al Valencia. Los aficionados comenzaron a abandonar el estadio en el descanso, dejando así a los 5.000 aficionados del Valencia festejando solos esta importantísima victoria para ellos. Informativos en Elche Radio Marca. Pues lo dicho, nuestra noticia hoy de portada es el éxito de esa carrera 7K Corre por tu empresa de grupos Paredes Automoción, del grupo Paredes Automoción que Tilly Ilch organizó por primera vez. Allí, en el pie de pista del atletismo de Manolo Jaén, en la ciudad deportiva, estuvo nuestro compañero José Antonio González contando pues, en la siguiente crónica con todos los protagonistas de la carrera. Muy buenos días, José Antonio. Hola, muy buenos días. Éxito de la primera edición de la carrera TLLG 7K, Grupo Paredes Automoción, que se celebró ayer por la mañana con salida y meta en la pista de atletismo Manolo Jaén y con un circuito de 7 kilómetros a lo largo de la Avenida de la Libertad. En la categoría masculina, los corredores Jorge Mateu de Idea Arquitectura y José Pérez de DAMEL Group compartieron primer puesto entrando juntos a la meta. Bueno, hemos podido ir ahí delante y no nos ha seguido nadie y vamos los dos ahí juntos. Y al final hemos decidido entrar, entrar de la mano, como no, somos compañeros de club y demás y, y ha estado muy, muy chulo. ¿verdad? Gracias a él porque habíamos acordado en la última rotonda pegar un cambio, o sea, toda la carrera y juntos, pero la última rotonda pagar un cambio y el que, bueno, el que se lo hubiera ganado hubiera entrado juntos. Si sí, entrábamos juntos, entrábamos de la mano, pero nada, a mí me ha pegado un plato y él ha querido entrar de la mano conmigo porque tenía que haber entrado él, hubiera, me hubiera destacado y nada, es todo gracias a él. En la categoría femenina venció Maje Sánchez del Ayuntamiento de Elche. Porque es muy motivante poder formar equipo con los compañeros de trabajo, ya no solo en lo que es en nuestro trabajo del día a día sino compartir con mi hobby con, con los compañeros, con los que pasas tanto tiempo pues, pues oye, era muy, muy, muy motivadora la idea. Por equipos el club deportivo Tiro Pichón ganó en categoría masculina, Alejandro Carrillo es su director general Muy buena carrera y muy buen ambiente y felicito a TeleEdge por, por esta iniciativa que seguro que, que se apuntará más gente y más, más empresas. Además la Devesa School se alzó con la victoria en la categoría por equipos femenina y el equipo formado por miembros de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento quedó primero en la categoría mixta. El alcalde, Carlos González y los concejales Mariano Valera y Vicente Alberola hicieron un balance positivo de esta prueba pionera. Y cuando hay una prueba interesante como esta, además novedosa porque la carrera de Teleels de las empresas es una novedad en el panorama de las carreras ilicitanas, bueno pues un grupo de compañeros del Ayuntamiento hemos decidido participar implicarnos y sumar junto con el resto de las empresas ilicitanas a una prueba excepcional. Es una maravilla, yo es la primera vez, ya te digo, en mi segunda carrera, primera vez fue hace poquito, fue individual, pero correr en equipo es una pasada porque te sientes arropado. Si quieres que te lo defina, extraordinaria, extraordinaria en su organización, en el ambiente, fíjate qué ambiente tenemos, tenemos prácticamente todos los runners de nuestra ciudad aquí participando en esta iniciativa, que yo creo que es importante, era un hueco que se nos había quedado en nuestra ciudad de cubrir este tipo de carreras. Ya llevamos muchos años hablando de esto, no se había podido llevar a cabo. Hoy ya es una realidad. En total, más de 500 personas se inscribieron para participar en la carrera de las empresas. Un 70% hombres y el 30% restante mujeres. Habla el director deportivo de la carrera, Juan Carlos Esteso. Eh, a nivel deportivo, un exitazo. A nivel de participación... Vamos, increíble la respuesta tanto de las empresas como de los participantes a nivel de público y de familia que también era uno de los objetivos que queríamos cumplir muy bien y una jornada de fiesta total para nuestro deporte. La Tele 7K Grupo Paredes Automoción ha tenido como objetivo fomentar el trabajo en equipo entre los compañeros de una misma empresa a través de la práctica deportiva. Esta prueba tiene un marcado carácter benéfico puesto que parte del coste del dorsal irá destinado a un proyecto solidario coordinado por la Fundación Concienciate. Gorka Chazarra es su presidente. Así es, como dices, una parte del dorsal va a ir destinado a un programa de intervención socioeducativa con menores, en el que les acompañamos para que mejoren tanto su rendimiento académico, como también, bueno, pues a nivel familiar, a nivel personal, con ese apoyo psicológico también de la psicóloga de la Fundación. Son menores que están en una situación de exclusión social y que cada tarde vienen a la sede de la Fundación Conciencia T, y bueno, trabajamos con ellos para esa mejora continua. La primera carrera 7K TELH, Grupo Paredes Automoción, fue todo un éxito en participación y repercusión gracias a todos los que la han hecho posible. Hasta luego. Gracias, José Antonio, por esta crónica y la carrera. Ya han visto ustedes que se desarrolló sin incidentes en un domingo donde hubo varios sucesos. El primero. Ocurrió a las diez y media de la mañana, lo estamos escuchando, los bomberos tuvieron que rescatar a un ciclista al caer en una zona de montaña en la pedanía de Peña Las Águilas. Sufrió una fuerte contusión en la cadera derecha con posible fractura. Al no poder moverse un helicóptero, con el grupo de rescate lo localizó y descendió para inmovilizarlo en la camilla. Lo llevaron al parque de San Vicente para una vez allí trasladarlo en ambulancia al hospital. Y por la tarde, sobre las 8 y 10 de ayer, los bomberos de Elche recibieron una llamada por un incendio originado en una fábrica de componentes para el calzado en el Parque Empresarial de Torrellano. Debido a la intensidad de las llamas, se produjo una enorme columna de humo negro de unos 30 metros de diámetro que pudo verse desde kilómetros de distancia. Los efectivos del Parque Comarcal de Elche necesitaron Muchos refuerzos, los de Crevillén, Tibi y San Vicente, para combatir el fuego, que fue devastador. Calcinó por completo la nave industrial donde se había originado. Anoche se desconocían las causas. En el interior de la nave había gran cantidad de materias prima y alguna maquinaria, por lo que las pérdidas económicas son cuantiosas. Pero gracias a la rápida intervención de los bomberos, ...y a sus enormes esfuerzos... ...consiguieron bien entrada la noche... ...controlarlo sobre las 12 de la noche... ...y evitar así la propagación del fuego... ...a las naves colindantes... ...porque había un alto riesgo de propagación. Y seguimos con la crónica de sucesos... ...la Policía Nacional de Elche ha participado... ...en la operación nacional que ha desarticulado... ...otro grupo organizado que se dedicaba a estafar por Internet ofreciendo piezas de desguaces utilizando datos de talleres mecánicos reales. Las víctimas eran engañadas por los supuestos profesionales que, tras cobrar el dinero de las piezas de desguace, pues desaparecían y los pedidos no llegaban. Hasta seis personas han sido detenidas en esta operación policial denominada Torino. Y por otro lado, la policía local arrestó a dos hombres de 39 y 43 años... ...por intentar vender 32 gramos de cocaína en los palmerales. Levantaron las sospechas porque iban con un coche... ...que hacía semanas había estado implicado en un robo con fuerza... ...así que la patrulla los detuvo y comprobaron... ...que evidentemente estaban intentando vender droga... ...y que además el conductor dio positivo en el control... ...y tenía... Eh, pues el carnet retirado, así que ambos, conductor y copiloto, fueron detenidos. Y ayer fue el Día del Libro. En la Plaza de Santa María, desde el pasado sábado, la feria fue un éxito por la afluencia de público registrada. Participaron 120 escritores en la fira de San Jordi, organizada por la Concejalía de Comercio. Se instalaron 14 puestos en los que 12 librerías y dos asociaciones culturales de Elche vendieron libros, con un descuento del 10% y con el regalo de la tradicional rosa. Los autores firmaron ejemplares en un evento que contó con presentaciones literarias, actuaciones, talleres, cuentacuentos o mesas redondas. Ayer, a las 3 de la tarde, se cerró esta auténtica fiesta del libro con un balance positivo para el concejal Felipe Sánchez. Mes de seno autor, sin nada de segües sobres, actividades paralelas, que estén teniendo una gran respuesta por parte del público ilícito y también de otras poblaciones que han, vol han volgut a aproparse. ...a la Plaza del Congreso Peristi, pero avore a, a esta Fira de San Jordi de 2023. Y esta semana, el jueves, en el Centro de Congreso... ...se iniciarán las Jornadas de la Muerte y el Morir... ...llegan a su decimosexta edición... ...y contarán componentes de prestigio internacional... ...como Peter Fenwick... ...neuropsiquiatra y experto en experiencias cercanas a la muerte... ...y es que se va a presentar... ...la investigación que se está llevando a cabo en España... ...y en concreto en el Hospital General... ...es pionera en el mundo... Con modelos matemáticos y aspectos de la física cuántica están intentando averiguar qué sucede durante el trance de la muerte. Por eso investigan en la UCI del Hospital General con personas que han fallecido, las que mueren en la calle asistidos por el SAMUR de Madrid y en un hospicio de Escocia. Es lo que nos ha contado el doctor Vicente Arraez, investigador y organizador y fundador de estas jornadas. Se manifiesta modificando el azar expresado en... en... Eh, ...ceros y unos desordenados... ...cómo se expresa el momento de la muerte... ...y los eventos alrededor... ...ordenando la aleatoriedad... ...es el primer... ...el primer eh, proyecto de investigación... ...que se hace así en el mundo... ...y tenemos el privilegio de contar con... ...investigadores de... de la John Hawking de Estados Unidos... ...de la Universidad de Princeton... ...de la Universidad ...de, de Bruselas... La patronal Zapatera Becal se ha sumado a la reivindicación de FICE, la patronal española, para exigir a la inspección que, de trabajo que clarifique los criterios de valoración de los contratos fijos discontinuos. Ha pedido una reunión con responsables de trabajo para abordar esta figura, que es clave en el sector del calzado y que no puede desaparecer como se pretende en la reforma laboral, porque el sector tiene picos de producción y el fijo discontinuo supone un alivio. ...en los costes laborales para las empresas... ...según señaló el director de los componentes Álvaro Sánchez... ...hace dos meses aquí, en nuestro programa La Glorieta. Cuando a nosotros ahora nos han quitado los eventuales... ...y nos, nos eh, obligan a que un trabajador que supere... Eh, ...más del 80% de, de tiempo trabajado y que um, esté el 20% o menos del 20% en el paro, automáticamente se tenga que convertir en un fijo ordinario. Eso es una situación que las empresas no pueden asumir, es imposible, ¿de acuerdo? Y eso conlleva pues, que las empresas tengan que, que eh, destinar un, un dinero que inicialmente podían destinar pues, a, a departamentos de diseño, a departamentos comerciales, O, ...o a prospección de mercados... ...a tener que mantener una estructura... ...que no es operativa durante un periodo de tiempo... Eh, ...del año... ...y por lo tanto para nosotros esa figura. Para la presidenta de Abecal, Marian Cano... ...el problema no es la reforma laboral... ...sino la forma arbitraria, dice... ...en la que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social... ...está aplicando los parámetros temporales... ...para examinar la contratación de empleados indefinidos... ...que han prestado sus servicios de forma fija... ...discontinua en la empresa... Cambiamos de asunto. Recordamos las noticias más destacadas del pasado viernes. El alcalde... Convocó una rueda de prensa para anunciar que en breve comenzará la ampliación del parque empresarial. Trasladarles es que tras esta reunión y tras eh, las conclusiones alcanzadas decirles bueno, que de inmediato vamos a contar con ese proyecto de urbanización y reparcelación que es una pieza clave y es un paso fundamental para continuar avanzando en ese gran proyecto estratégico desde el punto de vista económico y en ese gran proyecto de ciudad. Pues el Partido Popular enseguida salió... ...a decir que el alcalde está utilizando... ...el parque empresarial como propaganda electoral... ...Claudia Aguilaverra, además portavoz del PP... ...dice que no se cree este tercer anuncio... ...de inicio inmediato del proyecto. Año 2019, el alcalde anuncia la recta final... ...para llevar a cabo la ampliación del parque empresarial... ...año 2021, el alcalde vuelve a anunciar la recta final... ...para la ampliación del parque empresarial... ...año 2023, hoy mismo el alcalde anuncia que antes del verano se va a disponer del documento que va a permitir la ampliación del parque empresarial. Es decir, una mentira más del señor González a dos meses de las elecciones. Más de un año ha tardado este equipo de gobierno para constituir los órganos de gestión del patronato del Palmeral tras la aprobación de la nueva ley. Y más tiempo ha tardado en encargar un informe para saber qué coste tiene el mantenimiento de los huertos, con el fin de que el Gobierno valenciano pague el 50% de este gasto que está contemplado en la nueva ley. Así que en la Junta de Gobierno del pasado viernes se encargó el informe. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Buenos días, Ros. El Ayuntamiento encargará los servicios técnicos municipales un estudio de necesidades para la correcta gestión, protección y conservación del palmeral. Un estudio con el que conocer exactamente el dinero que se debería destinar para que este patrimonio de la humanidad esté en óptimas condiciones y tenga el mejor futuro posible para legarlo a las nuevas generaciones. Actualmente, el Ayuntamiento destina 900.000 euros al palmeral, a lo que se suman los 200.000 de la Generalitat y 50.000 de la Diputación, pero no es suficiente. Con este estudio sabrán la cantidad exacta que requiere su conservación y mantenimiento para exigir así al Consejo el 50% de los gastos totales, tal y como marca la nueva ley del palmeral. Y el puente del Bimilenari quieren convertirlo en inteligente y que sea el primero de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo? Pues la noticia nos la cuenta Iciar Martínez. Muy, muy buenos días, Iciar. Buenos días, Ros. El Pond del Bimilenari se convertirá en el primer puente Smart City de la Comunidad Valenciana. Este viernes pasado, la Junta Local de Gobierno sacó a licitación el contrato de renovación del balizamiento y protección del puente, que se encuentra en muy mal estado por los accidentes. Este nuevo vallado tendrá elementos digitales e inteligentes que alertarán sobre accidentes llamando al 112% avisos luminosos por exceso de velocidad, retenciones de tráfico u obstáculos en la vía pública e incluso puede medir la concentración de CO2 en el aire, tal y como ha comentado el portavoz de la Junta Local de Gobierno, Héctor Díez. La inversión supera los 300.000 euros financiada al 50% con los fondos Edusi y los trabajos se prolongarán durante cuatro meses. Escuchamos a Héctor Díez. Al mismo tiempo, también es un balizamiento que tiene la posibilidad de coordinarse con los semáforos del entorno para avisar a los conductores sobre el color en el que está el semáforo en cada momento. Y también, como cuestión destacada, es un balizamiento que también tiene la posibilidad de medir la concentración de CO2 en el aire. Estamos hablando de un puente por el que pasan 25.000 vehículos eh, diarios. También se dio luz verde al contrato de obras del proyecto de construcción del nuevo centro social de San Antón-Trabalón, con una inversión de 1.400.000 euros. Esta actuación se va a construir un nuevo centro social en San Antón-Trabalón, en la manzana delimitada por las calles Marchena y Francisco Pérez Campillo. Y va a ser un edificio de una superficie de 1.088 metros cuadrados, con dos alturas... En la planta baja se pretende situar despachos, oficina municipal de atención al ciudadano, recepción, sala de mayores... Y abrimos el bloque dedicado a las elecciones del 28 de mayo. de mayo. El candidato socialista Carlos González en la sede del PSOE el pasado sábado... ...se reunió con colectivos y asociaciones de inmigrantes... ...para conocer sus peticiones. Explicó que seguirán trabajando por la calidad de vida... ...y el bienestar de los ciudadanos de todas las nacionalidades... ...escuchando sus planteamientos. Compromís presentó el viernes a tres nuevos fichajes... ...hoy presentará toda la candidatura... Eh, ...que está encabezada por Esther Díez... ...se trata de tres mujeres independientes... ...y con gran experiencia en el ámbito laboral... ...y activistas, Ángela Girona, Mariló Antón... ...y Sofía Rojo, quien cerrará esta candidatura. Que yo quiero dar soporte a, a una candidatura... ...y a unas políticas sociales, progresistas... ...basadas en la igualdad, en la justicia social... ...que son los temas que a mí más me interesan... ...entonces no me lo pensé y dije bueno pues puedo venir cerrando la candidatura. Y en Ciudadanos estarán en la lista la pintora e ilustradora ilicitana Miriam Ruiz de Lope, creadora de la colección sobre la dama del Che. También la bailarina y pedagoga Alba Martínez. El candidato García Ontiveros ha destacado a estas nuevas incorporaciones como mujeres emprendedoras y luchadoras que aportarán innovación al proyecto de Ciudadanos y que no tienen miedo a los retos. Unidas por Elche propone que se subvencionen los informes técnicos de las viviendas necesarios para pedir esas ayudas autonómicas públicas con el fin de poder rehabilitarlas. Y el sábado comenzó el festival Elchon Stage en la rotonda del Parque Municipal con la participación de unas 2.000 personas que vibraron con los ritmos discotequeros de la época de los 90. Los asistentes viajaron en el tiempo a través de la música. También el sábado en el Gran Teatro se agotaron las entradas, las 700 para asistir al musical en homenaje a Camilo Sesto. Vivir así es morir de amor.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 Informativos en Teleelch, Radio Marca. Pues acaba de llegarnos declaraciones de César Alcaraz, portavoz del Consorcio de Bomberos Provincial de Alicante, sobre la actuación que desde ayer por la tarde están realizando los bomberos de determinados parques, no solo el de Elche, necesitaron refuerzos de San Vicente, Ibi, como hemos dicho, y de Crevillén para poder... ...controlar como lo hicieron a las 12 de la noche... ...después de cuatro horas de intenso trabajo... ...el fuego que ha calcinado por, comple por completo una nave industrial... ...en el Parque Empresarial de Torrellano... ...y que puso en peligro muchas naves colindantes... ...esto es lo que nos cuenta de la actuación de ayer. ...industrial en el polígono de Torrellano a las 8... ...el cual eh, en primera instancia se hace una movilización rápida... ...ya que en el aviso ya nos comunican... ...que eh, la nave está afectada y tiene mucho riesgo de propagación a otras naves colindantes. En una primera instancia ya se movilizan los parques de San Vicente, Elche y Crevillente... ...con sus autobombas y dos nodrizas, eh, lo cual eh, hace que el objetivo fundamental de, de la intervención... ...que es eh, evitar esta propagación a las naves colindantes, que estaban muy comprometidas... Pues eh, Se consiga. Eh, en cuanto llega el sargento en primera instancia, eh, solicita más medios. Movilizamos también el parque auxiliar de IBI y se incorporan también un suboficial y un oficial y una autoescalera también para trabajar desde una parte superior, a acceder a, a focos que por abajo, por tierra, no serán más, más dificultosos de acceder. Eh, el objetivo. Eh, se cumple se cumple eh, gracias a esta movilización de medios y también gracias a que, que el polígono y la nave tienen unos medios de protección, un, están muy bien distribuidos con hidrantes que nos abastecían de, de agua a nuestros vehículos y logramos eh, dar por estabilizado el incendio a aproximadamente a la una de la mañana. Durante toda la noche han seguido trabajando, pues retiramos ya a esta hora que se declaró estabilizado el incendio el parque de IBI y nos dedicamos a, a afianzar... Que no, no se produjera esa propagación. Y actualmente ya quedan los parques de Elche y San Vicente eh, terminando de, de apagar rescoldos y eh, esperemos darlo por extinguido lo antes posible. Informativos en TeleElche Radio Marca. ¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos?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 Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Continuemos superando niveles. El contenedor marrón arriba ara a Carrus Est. Ya este en del el barrio de Carrus y el sector King, El Pla, el barrio de Pontnou o o las Pedanías del Altet. el Arenals del Sol, Perleta, la Vallverda, Torrellano, els Basars... Mol pronte, estarem ya ja en tota la ciudad y les sew es pedanies. Tens algundupte? Telresolemen, femelch.net. Es un misaje, dute elche y ayuntamentalch. Ya ja sabs, tot el que es descompon, al marrón.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 con la colaboración de Teleelch. Todos los artículos sin IVA en Tiendas Anticrisis El Castor. Sí, desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de abril, todo sin IVA. Electrodomésticos, alimentación, mobiliario, descanso, sofás, jardín, fitness. Todo sin IVA en Tiendas Anticrisis El Castor del viernes 21 al lunes 24 de abril. Tiendas Anticrisis El Castor en Elche Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es.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 Certulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes. Teleelch, Radio Marca. Nos gusta el té. Pues pasan tres minutos de las nueve y media y ya tenemos con nosotros, teníamos ganas, a Paco Gómez, el director de esta casa. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Y a José Antonio González el compañero de esta casa. Muy buenos, buenos días, días. Hola, Antonio. Ros. Bueno, tengo que decir eh, delante de Paco Gómez que la crónica de José Antonio González de la carrera 7K es de 10. Me sumo, me sumo, porque la he escuchado esta mañana y ha sido un lujo escuchar eh, la crónica, todos los protagonistas y además de lo más granado de lo que ayer tuvimos en la carrera y la verdad es que me ha encantado. Le he de dar la, la, la enhorabuena. Nada, y, muchísimas y como, gracias. Y como es de 10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 Han hecho posible. Hasta luego. Bueno, pues no, no cabe más. Solamente eh, José Antonio. Decir el cotilleo, porque tú estuviste a pie de pista, sí. hablaste con todos los protagonistas, todos muy contentos, no hubo ningún incidente en un domingo complicadísimo, porque todavía están los bomberos apagando el fuego en el parque empresarial de Torriano. Se incendió la nave a las 8 y 10 y todavía están allí, a la 1 de la madrugada controlaban el fuego y consiguieron que no se expandiera al resto de naves. Pues lo dicho, tú estuviste a pie de, de pista. Conseguiste todos los protagonistas y Paco Gómez estuvo corriendo la carrera. Paco, y además, tú como anfitrión tuviste un, un error. Eh, no, pudiste, eh, no, no pudiste evitar adelantar al alcalde, ¿eh? Me pude evitarlo, pero no quise. <risa> <risa> Había que adelantarle, hombre, a ver. Pero es que lo hiciste a cosa hecha, ¿eh? No, tú, no. tú sabías que era corredor y te pusiste a rebufo de él. Sí, a ver, yo era la primera carrera que corría <risa> y claro, hay que llevar un, un ritmo, que vayas más o menos cómodo y guardarte un poquito de fuerzas para el final. Entonces, eh, cuando vi que a los dos kilómetros me pasaba eh, Carlos González, dije, esta rueda es la buena, porque él tiene experiencia, lo corre todo, ¿no? Y voy a ver si aguanto, y nada, aguanté, iba detrás de él, eh, iba emparejado, tal, muy bien, y como vi que él cuando a la entrada y a la pista me sobraban fuerzas, iba bien, dije, pues aquí le hago yo, le dejo las pegatinas, pero vamos. Y le, le pasé, bueno, con cariño, ¿no? El, tiré, bueno, tiré, bueno, bueno, bueno. No, tiré porque tenía fuerzas, eh, pero vamos eh, fue que... Fue carrera por la empresa, pero estamos en año electoral, ¿eh? Esto puede pasarle en la carrera electoral. Pablo Ruth le adelantó. No, ¿eh? no. Él se sí quedó también atrás. Pablo Ruth, yo creo que llegó después. Yo creo que llegó después. <coughs> El alcalde hizo... ...34 minutos que es un buen tiempo mm. un pelín menos de 5 minutos el kilómetro y yo creo que Pablo Ró... llegó después porque lo vi que José Antonio lo entrevistaba sí. después sí. O sí, o sea, ser, y ¿no? no sabes el tiempo no bueno eh, era, no no una carrera no de no, no, y no imaginaros <risa> que hubieran estado todos los cabezas de lista ¿eh? <risa> solamente tuvimos al PP y al PSOE pues, y contigo Elche, eso es a Carlos San José a ah. Carlos San José pero no tiene representación <risa> municipal imagínate que hubiéramos conseguido a Vox a Ciudadanos a Compromís, y hubiéramos hecho, a lo mejor, vaticinado bueno, no. a alguna otra carrera electoral, ¿no? Nos extrapolamos <risa> a la carrera electoral, a ver bueno, cómo se comportaban. Sí, sí, sí, no, pero bueno, la, la, el espíritu de la carrera, yo creo que me quedó... Bueno, quedo... tú lo viste dentro, ¿qué, qué, qué viste? No, a mí me encantó, el, primero, el, el, la, el público que había durante la sí. carrera, o sea, además sale un día genial, la salida en la pista, conforme salías de la pista ya a la rotonda para coger la Avenida Libertad, era un espectáculo todo lleno de gente animándonos, luego durante los 7 kilómetros eh, muchísima gente por el, el recorrido, un recorrido muy llano, muy, muy bonito, entre palmeras y Avenida la Libertad, y luego a, a mí me encantó el ir viendo cómo la mayoría eh, buscaban el ir todos juntos representando a la empresa, ¿no? con sus mm. camisetas, eh, bueno, verdaderamente era una carrera singular porque es la primera que se hace eh, corre por tu empresa, ¿no? Y yo creo que hemos creado algo novedoso y que, como decía el alcalde y también el concejal de deportes es algo que hay que potenciar sí. y que hay que estar pensando ya en la segunda edición de la próxima temporada Y qué imagen más <coughs> bonita la que conseguimos en la meta, ¿eh? Los ganadores no qui eh, En la crónica lo dice sí, sí. muy bien el que le dio el flato y dice, no, sí. mi compañero podía haber llegado el primero, pero no eh, quiso eh, que llegáramos los dos cogidos de la mano. Sí, nos contaban José y Jorge que fueron los ganadores en categoría masculina, que los dos pertenecen al mismo club de atletismo de Crevillente y lo que se escucha en el audio, que efectivamente tenían pensado ir juntos durante toda la carrera y que la última rotonda pues pegar un cambio de ritmo, el mm. que pudiera y ya el que tomara distancia pues era el que se proclamaba ganador, pero efectivamente uno de ellos eh, no sufrió flato y el compañero pues decidió Aguantar con él hasta cruzar la línea de meta cogidos de la mano. Esa imagen fue qué bonito, preciosa. Qué bonito. Y además, Nos... hicieron un, un tiempazo. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, que sí. Fueron 20 o 21 minutos, ¿no? Sí, una sí. locura. O sea, hay que volar para hacer esos tiempos. No, no, desde luego. Imaginaros, bueno, vosotros no pudisteis, porque ahora vamos a hablar del Elche. El Elche os impidió lo que también el espíritu de esta carrera mm. era conectar esos valores del deporte con la empresa, con el trabajo en equipo. Muchos, como nosotros, en Teleelch, nos fuimos a comer. Sí, sí, eso es y lo más y fuimos, bonito. fuimos Claro, y, pero no estabais vosotros dos, pero os seguimos, ¿eh? Porque a los 18 minutos nada más sentarnos a comer, la comida era a las 2, va y. Y, y marca el Valencia. Valencia. Y se y acabó ahí, el partido ya. No, ahí toda la comida nosotros, el Bragarnich este por aquí, el Bragarnich este por acá. En fin, pues Braganín, que nosotros no, para, también... Bragarin no juega, es que da está igual, estáis equivocados. Pero, pero le culpamos de todo. Es el gran responsable. En la comida, todos le culpaban. A ver, para lo bueno y para lo malo, igual que se llevaban los aplausos cuando el equipo eh, pues ascendió, aunque fuera un poco de suerte, un mucho, y consiguió mantener la categoría, y ahí pues, se reconocía, igual que se le reconoce los méritos económicos, el gran responsable fundamentalmente del destino, estropicio y del desastre del centenario de esta temporada es Cristian Bragarnik no, no nos equivoquemos y no hablemos de que es becas ese que el hombre ha llegado ya con, con, una, con un equipo ya muerto aunque él también hay que reconocer y y lo analizaremos, sobre todo en nuestros tiempos de, más de deporte que no solo no ha eh, sido el revulsivo que se esperaba, sino que todavía han empeorado los números de, de su predecesor pero Bragarnic tiene poca culpa es, ha heredado ya un solar y el Elche pues está donde está por su gran responsable, que no uh -huh. planificó bien la temporada, que no ha puesto de verdad por buenos fichajes, que se equivocó en la elección de luego de los entrenadores bueno, ha sido una concatenación de, de desastrosas decisiones que han provocado lo que está mordiendo un Elche que está batiendo récords negativos Eso es lo que iba a, hablar, a hablaros ahora del récord del Elche Club de Fútbol va de mal en peor, ese es el titular eh, sí. ¿Y es el peor equipo ya europeo? Yo creo que europeos, no, europeo, de la sí. grandes ligas seguro, eso seguro y, y va camino si no suma ningún punto de aquí a final de temporada que todavía nos quedan ocho partidos, que eso es un mundo Va no, no te de... creas, porque van uno detrás de otro, sí, sí. seguido Sí, van <risas> seguidos en el tiempo, pero es que no dejan de ser ocho partidos yeah. Y esto se ha convertido en un vía crucis desde hace muchísimo tiempo La verdad es que ver jugar al Elche cada vez nos da más pena a todos Y va camino el Elche de, de igualar a ese Sporting de Gijón eh, Que en la temporada 97-98, cuando las victorias en Primera División ya valían tres puntos Terminó la campaña con 13 puntos 13 puntos son los que tiene ahora el Elche, pero es que no suma desde el empate en casa ante el Valladolid. Es cierto que con un puntito ya superaría aquel calamitoso Sporting de Gijón, pero es que con la racha que lleva el equipo ¿quién te puede asegurar que de aquí a final de temporada va a sumar algún punto? Porque fíjate los partidos que tiene ahora. El miércoles juega a las 10 contra el Celta de Vigo, el sábado a las 4 y cuarto contra el Rayo Vallecano y el martes, el 2 de mayo va a jugar en los Juegos del Mediterráneo contra una Almería que se está jugando ah, claro, la vida. Claro. El Elche da la sensación de que en unos 2-3 partidos puede certificar ya por un lado su descenso matemático y por el otro es que compitiendo así no, no va a poder sumar ningún punto si no cambia mucho esto de aquí al final. Eh, por eso, vamos a hablar del futuro de BKSS? Eh, ya no ¿Tú lo sabes? No, no, pero por eso vosotros, No lo sabe ni él. No, por eso mismo. Eh, él vino... Para decir que eh, vosotros lo estabais diciendo, vino como un proyecto para preparar la segunda división, mm. pero con estos resultados, con cuatro derrotas consecutivas y con un equipo que da pena mm. en el terreno del juego, ¿crees que, que Bragarnit lo va a prolongar más allá de la primera división en segunda? <coughs> a ver, si no fuera un representado de Bragarnit, primero no estaría aquí. Eh, segundo, si no fuera representado de Bragarnik eh, con estos cuatro resultados y con la imagen de ayer, yo creo que hoy hubiera sido destituido. Claro. Pero como es representado de Bragarnik, va a tener más eh, paciencia que con otros que no son sus representados. Él ha venido, él ha sido fichado para eh, dirigir al equipo esta y la próxima temporada. Pero no olvidemos que Bragarnik, yo creo que tonto no es, sabe de fútbol y sabe que con esta inercia no se va a generar ninguna ilusión de cara a la próxima temporada. Ayer lo que vimos no lo habíamos visto en toda la temporada, a ver cómo las gradas se vaciaban de aficionados blanquiverdes ya en el descanso. Varios miles se marcharon y durante la segunda parte otros miles hasta que al final eh, quedaron casi casi los 5.000 eh, valencianos celebrando la, la victoria de su equipo. Entonces yo creo que este es un mensaje clarísimo, más allá del Bragarnik vete ya... Eh, que se cantó en algunas fases del partido yo creo que el mensaje claro es la espantada de la afición del Elche que ya no se queda ni para pitar eh, eso demuestra hastío esto demuestra, aparte de, de lógicamente estar en depresión constante demuestra que no se confía en el propietario, el propietario tiene la posibilidad de darle un giro a esto, yo lo veo clarísimo o sea, vale mmm, no traigas a otro, sigue con con Bragarnik hasta final de temporada pero anuncia ya ...lo que la afición demanda, un proyecto ilusionante. ¿Cuál es un proyecto ilusionante? Todos lo sabemos, Pacheta está libre. Claro, todo el mundo reclama Pacheta. Claro, pero sobre todo un entrenador español que conozca claro. el fútbol español. Becasese, con toda su buena intención, ha venido a intentar buscar soluciones... ...y mover el avispero, como se suele decir... Para, que, para encontrar cosas que sus predecesores no han encontrado, pero no da con la tecla, es más, lo está empezando a empeorar, yo hasta el día del Girona todavía nos quedábamos con que, las primeras partes, competí y tal, lo, lo de ayer ya a partir del minuto 18 es un equipo en, en descomposición y con soluciones tácticas que no convencen a nadie, o sea, lo de seguir utilizando a un centrocampista de defensa, a un defensa de centrocampista, sí, el fútbol está inventado, hay que claro. poner a cada uno en su sitio donde mejor rinda, y más en esta situación donde, aunque Becase se quiera, por eso digo que él no es el culpable de esta situación, aunque él quiera no va a ganar partidos, porque tiene la peor plantilla de primera, y encima los demás están jugando la vida, ayer el Valencia... Se estaba jugando el ser o no ser. Entonces, tú no vas a ganar partidos. Yo lo, lo llevo diciendo ya varias semanas. Ojalá me equivoque, pero creo que no va a sumar más puntos. Porque es muy difícil. ¿Y el futuro de KSS? ¿Cómo lo ves tú, José Antonio? La realidad es que tiene contrato para la próxima temporada, pero yo no quiero ser ni catastrofista ni entrar en esa espiral de autodestrucción, pero ya que me lo preguntas a día de hoy, yo voy a ser muy claro, Ros. Yo creo que este nuevo proyecto... ...ha nacido prácticamente muerto... ...porque es que Sebastián Becas ese... ...de manera incluso voluntaria... ...ha decidido sentarse prácticamente en una silla eléctrica... ...como es el banquillo de leche esta temporada... ...y es que ¿qué esperábamos? Eh, trajeses al entrenador que trajeses... ...quedando 12 partidos por delante... ...y en la situación en la que estaba el equipo... Eh, ...Paco lo comentó muchas veces... ...corres el grave riesgo... ...de que tu apuesta de cara a la próxima temporada... ...se queme... ...en estas 12 jornadas de Liga... ...bueno pues llevamos ya cuatro partidos... Y Y da la sensación de que el proyecto está muerto. Yo no sé cómo se... Hombre, por supuesto que imagino que BKSS terminará la temporada como sea porque ya seguir cambiando de, de entrenador sería yeah. increíble ¿no? Yeah. pero yo creo que se ha cometido un error al traerlo tan pronto porque es que el equipo con BKSS o con cualquier otro no está dando la talla está muy lejos del nivel que exige la primera división y Pablo Machín nos gustase más o nos gustase menos ha sido el único que ha sido capaz de sacarle un poquito de rendimiento sí. a esta plantilla yo creo que el proyecto está muerto incluso antes de nacer porque es que falta pues todavía ocho partidos por delante, ¿cómo vamos a pensar a día de hoy que Becas S va a ser capaz de liderar el proyecto de, de ascender a, a Primera División el año que viene? Pues esta es la situación. Al menos nos alegramos de la derrota porque hicimos un favor a un equipo valenciano. Bueno, yo no me alegro nunca de la derrota bueno, del Elche. Eh, si tuvo que perder, eh, qué mejor que frente al Valencia. Pero, ya, pero es que al y final, que le ayude para no descender. Pero es que, como está ayudando a todos, los puntos de Valencia <risa> tienen poco valor. Sí, porque la semana verdad, que viene jugamos en Almería. No creo yo que todos en Elche... van a sumar Los tres puntos del Elche. Entonces, no tiene valor lo del Valencia. Lo ha conseguido todo el mundo y lo va a conseguir todo el mundo. Por desgracia, es, es penoso, pero es que es así. Eh, sí, muy penoso. Eh, y pudimos ver... Eh, el, tú lo, lo oíste, ¿no, Paco? En, en muchas veces la, los aficionados del Elche pitaron y corearon ya. Sí, en algunas ocasiones lo, corea, lo, lo gritaron, en otras pitaron a los futbolistas de Elche y al final ya prácticamente no hubo nada porque quedaban muy pocos aficionados. Por cierto, destacar el comportamiento de la afición valencianista, que es hermana y... Es que somos hermanos, claro. Y la verdad es que cantaron muchísimo durante el partido Elche es de primera. Qué con, bonito. Con lo que por lo menos bueno, nos agarramos algo bonito, ¿no? Y la verdad es que un gran ambiente sobre todo por eso, porque no es habitual recibir a 5.000 aficionados aficionados del equipo rival. ¿no? La verdad es que los vi, los vi e impecable también el comportamiento de la afición valenciana, ¿eh? los vi por la zona centro antes de marcharse en autobuses y a pie al Estadio Martínez Valero ejemplares. Mm. Eh, pero el ah, BT bueno. ya, pues nosotros también nos sumamos. Mm, Paco, tienes a Edgar Badía en el a todo gol. ¿Cómo? Sí, hoy será nuestro invitado, Edgar Badía. Eh, el más destacado de ayer. Bueno, es que ayer destacar a alguien es muy difícil, ¿no? Porque el equipo está... Es ya un equipo plano, sin alma, y es muy difícil, es que ¿no? que solo le metieron un gol. El segundo fue Gonzalo Verdú. El segundo Verdú, fue Gonzalo ¿eh? Verdú, que el pobre, a la hora de claro. despejar, pues la metió para adentro y ahí no pudo hacer nada, ¿no? Pero bueno, Edgar Badía, aunque seguramente no está en su mejor momento, sigue siendo pues, uno de los mejores, sino por, por decir, yo creo que el mejor de la temporada a nivel global. Pues le dedicamos eh, la canción de los Amaya... Abra Abragarnik. Gracias A Paco. Tí, Rose, hasta Gracias luego. Rosa Antonio. El amor es algo bello que estropeas Sin darte cuenta, mujer, sabes que te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas otra vez. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que